Gusti, Gusti y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazín de actualidad de Berriozar y Reatía. Hoy es martes 19 de junio de 2012 y ahora mismo tenemos una temperatura de 15 grados en Berriozar con lluvias desde hace varias horas. Eh, lluvias que serán constantes durante todo el día de hoy, de hecho para hoy se esperan también eh, tormentas, eso sí, la temperatura será bastante alta, temperaturas eh, que ascenderán hasta los 25 grados durante el día de hoy o hasta los 29 grados mañana, eso sí, las lluvias nos seguirán acompañando tanto el miércoles como posiblemente el jueves. Así que ya podemos ir cogiendo los paraguas y los chubasqueros, eso sí, para el viernes ya se prevé eh, una cierta mejoría o por lo menos que los cielos empiecen a estar más despejados. Y hoy en Berrión, el magazine de Berriozar y Red, ya tendremos con nosotros a los miembros, a los responsables de Lanchotegui. Y es que esta sociedad es la única en Berriozar que oferta los programas de cualificación profesional inicial, una, unos programas de educación para la inserción sociolaboral. Eh, para todos aquellos jóvenes de entre 16 y 21 años que no hayan obtenido el título de eh, graduado en educación secundaria obligatoria, que no tengan el título de la ESO, eh, los miembros del Ancho Tegui nos, nos eh, explicarán en qué consisten estos programas de cualificación profesional inicial, qué especialidades se ofertan aquí en Berriozar y todos los detalles en torno a este ciclo educativo. Pero antes de todo ello tendremos otras muchas cuestiones referentes a Navarra, a Iruñez y, como no, a Berriozar en nuestro boletín informativo al que damos comienzo en breves instantes. Así que no os mováis, seguid con nosotros en la sintonía de Berriozari y Ratia en el 100.8 de FM o en porque vamos a comenzar. Martes 19 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con las noticias referidas a Navarra. Empezamos además en el Parlamento donde la oposición ha reclamado que se investiguen las cuentas y pone en evidencia la minoría de UPN. Esta minoría no ha tardado en hacerse sentir tras la ruptura del pacto con el PSN y ayer mismo, a pesar del criterio de los regionalistas, la oposición, excepto el PP, se comprometió a apoyar una comisión de investigación que aclare la situación de las cuentas públicas y que lo haga sin límites y analice tanto el estado actual como las causas que han llevado a esta situación. La solicitud, presentada conjuntamente por Nafarraba y Bildu e Izquierda Ezquerra propone que, además de las cuentas públicas que se investigan también sobre Caja Navarra. El PSN presentó una propuesta sin mencionar Caja Navarra y se comprometió a apoyar tanto la suya como la de los otros tres grupos el próximo lunes. Con la misma intención de aclarar el estado de las cuentas de la comunidad, tras las dudas surgidas sobre los datos que viene ofreciendo el consejero Álvaro Miranda, se solicitó por unanimidad una auditoría a la Cámara de Comptos para que de manera urgente evalúe la ejecución presupuestaria de Navarra a fecha del 30 de junio. Según desvelaron, ese estudio debe centrarse en los ingresos fiscales y no fiscales, en la ejecución de gastos de cada departamento y la cuantía y situación contable de la comunidad foral incluyendo las obligaciones financieras, como son las fórmulas de peaje en la sombra. Eh, toda esta actividad en torno a las cuentas de la comunidad sirvió de excusa a UPN para oponerse a la comisión de investigación. Su portavoz, Carlos García Adanero, consideró que queda muy bien hablar de una comisión de investigación, pero tiene poco sentido ya que en ella comparecen quienes han auditado las cuentas, los consejeros o la propia presidenta, personas que han comparecido o que van a comparecer. Esa demanda, según García Adanero, tiene un aspecto negativo y es que trata de trasladar a la sociedad una imagen que no se corresponde con la realidad respecto a las cuentas de Navarra. Según Adanero, lo que se está haciendo es poner en entredicho la credibilidad de Navarra. Por su parte, el portavoz socialista Juan José Lizarbe afirmó que se impone una comisión de investigación Se impone la verdad y que se conozca cómo han evolucionado los ingresos y los gastos. Desde Nafarro Abay, Pachi Zabaleta mantuvo que esa iniciativa va a trasladar a la sociedad navarra en un momento clave una imagen relativamente fiable. Por Bildu, Bacarcho Ruiz sostuvo que ahora es más necesaria que nunca una investigación en profundidad y clarificar con absoluto rigor en qué estado se encuentran las cuentas de Navarra. El portavoz del Partido Popular, Enrique Martín, contrario a la comisión, dijo que las comisiones de investigación hacen mucho ruido político pero que no se pueden exigir responsabilidades a los gerentes o los que están en los consejos de administración. Y por último, José Miguel Nuin, de Izquierda a Izquierda, defendió... Que el Parlamento investigue todos los peajes en la sombra, hasta qué punto el presupuesto de Navarra está trabajado por los endeudamientos que arrastra, eh, que se investigue la política fiscal, quién paga impuestos y quién no, y qué margen hay. Y precisamente para denunciar eh, los recortes del gobierno de Navarra, varios organismos navarros han convocado una manifestación para el próximo sábado. Una manifestación que recorrerá las calles de Iruña a partir de las cinco y media de la tarde. Desde Antoniuti hasta las sedes del Gobierno Foral y del Parlamento de Navarra... ...esta marcha está convocada por la plataforma Iniciativa Social... ...en protesta por los recortes en gastos sociales. Esta plataforma, integrada por sindicatos y colectivos sociales... ...ofreció ayer una rueda de prensa para llamar a participar en la movilización... ...a jubilados, personal de administraciones públicas... ...afectados por recortes en sanidad y educación... ...trabajadores que han visto empeorar sus condiciones laborales... Jóvenes que ven su futuro hipotecado, afectados por los desahucios, inmigrantes y personas dependientes y sus familias. Asimismo, invitaron a quienes piensan que obras como el tren de alta velocidad y otras infraestructuras son un derroche que beneficia a una minoría e incluso a quienes todavía no se han visto afectados por la crisis, pero que tienen una concepción decente de la vida. Además de la manifestación con la que los convocantes proponen un cerco al Parlamento y al Gobierno de Navarra, hicieron un llamamiento a que en las hogueras de San Juan se quemen símbolos de los recortes. A esta plataforma, iniciativa social, la conforman sindicatos como LAB, ESK, STEILAS y CGT y numerosos organismos como SOS Racismo, El Karzen 15M Navarra, Sare, Sasoyan, Cormin, Zin, Sorcen y Casbatúas, Plataforma de Parados de Iruñerría. y Ría... Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y Kasle Abertzaleak o Lunes Lilas. Última noticia antes de pasar al bloque informativo de Berriozar y es que la Guardia Civil ha trasladado a los 250 presos de La Vieja a la nueva cárcel de Pamplona. La Guardia Civil trasladó ayer a los aproximadamente 250 presos de la antigua cárcel de Iruña a la nueva ubicada en la colina de Solchate, Santa Lucía, según informaron desde instituciones penitenciarias. El nuevo complejo carcelario y el centro de inserción social construido en las mismas instalaciones han supuesto una inversión de 115,5 millones de euros. Las instalaciones, que sustituyen a la antigua cárcel que data de 1907, están ubicadas en una superficie construida de 75.530 metros cuadrados. cuentan con 504 celdas con literas distribuidas en 10 módulos residenciales y 120 plazas complementarias. Según eh, varias asociaciones, eh, podría albergar hasta 1.200 presos, es decir, eh, casi 5 o 6 veces más que los presos que actualmente tienen a barrio. Ahora sí, comenzamos con las noticias de Berriozar y lo hacemos con esa oferta del curso 2012-2013 de programas de cualificación personal inicial y es que ya está abierta el plazo de matriculación en estos programas de cualificación profesional que son programas que preparan a su alumnado para alcanzar unas competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1 que darán la posibilidad de lograr una inserción sociolaboral satisfactoria a la vez que amplían las competencias de los alumnos para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. Están dirigidas a jóvenes de entre 16 y, y 21 años y eh, eso sí que no hayan obtenido el graduado en la ESO. Para realizar la inscripción hay que acudir al centro elegido como primera opción eh, hasta el día 22 de junio, es decir, hasta el próximo viernes, hasta las 2 de la tarde. En Berriozar es la asociación Lanchotegui las que, y en la que imparte este tipo de programas. Y en el Polideportivo ya han comenzado la campaña la temporada de verano de este 2012. Las piscinas exteriores permanecerán abiertas hasta el próximo 16 de septiembre, aunque cada instalación tendrá un horario diferente. El horario general del Polideportivo será de 9 de la mañana a 10 de la noche el de la piscina exterior de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde y el de la piscina cubierta de 9 a 2 del mediodía y de 7 y media de la tarde a 9 y media. A partir del 1 de julio y hasta el día 22 de ese mismo mes, la piscina cubierta permanecerá cerrada. En ese sentido comentar también que la venta de abonos para el polideportivo se está llevando a cabo ya y que podréis eh, obtener vuestro abono en horario de 9 a 3 de la tarde de lunes a viernes en el propio polideportivo y que a partir del 5 de julio solamente se podrán retirar abonos mensuales. Asimismo, para el curso que viene, 2012-2013, el Ayuntamiento de Berriozar ya ha presentado los diversos cursos municipales en Cultura y Juventud y en Deporte. Estos eh, cursos eh, están eh, dirigidos tanto a población infantil como adulta. Y cuentan con plazas limitadas, por lo que tendrán preferencia las personas empadronadas en Berriozar. En el caso de los cursos de Cultura y Juventud, la inscripción podrá realizarse desde hoy y hasta el 23 de junio a través de la sede electrónica de la página web municipal berriozar.es o llamando al 012. Para las actividades deportivas la inscripción podrá realizarse hasta el próximo viernes en la oficina de deportes de 11 de la mañana a 1 del mediodía y en los propios clubes deportivos. Hablamos ya de las distintas actividades, de las distintas citas culturales para los próximos días e incluso semanas. Comenzamos por ese concierto de Marea de los grupos Marea y Boca Nada el próximo sábado en el campo de fútbol de Berriozar. La apertura de puertas tendrá lugar a las 9 de la noche. El concierto de Boca Nada comenzará a las 9 y media, mientras que el de Marea dará comienzo a las 11 de la noche. Y para quienes no sean amantes de la música rock, también hay otras propuestas, como cada año, el 23 de junio se celebrarán la Noche de San Juan y se encenderán las hogueras, esta vez en el paseo Basoa, en el tramo marcado junto a la Escuela de Música. Hay una normativa que convendría tener en cuenta y que ya ha sido publicada por el Ayuntamiento de Berriozar, Y detallamos algunos de los puntos de esta normativa, por ejemplo, que las hogueras se realizarán dentro de la zona peatonal, en una zona delimitada para las hogueras y nunca fuera de estos límites ni en la hierba. Deberán realizarse, por tanto, las hogueras en los espacios marcados. Habrá dos tipos de hoguera, unas para saltar y otras pequeñas para el asado de alimentos. Los materiales eh, no deben ser eh, de, combust de combustión eh, tóxica, es decir, tendrán que ser papel, cartón, maderas, etc. Y eh, no podrán quemarse plásticos, goma, espuma, aerosoles, neumáticos y en general cualquier producto inflamable o explosivo o de materiales eh, en los que tengan eh, plástico. Eh, por otra parte, las hogueras se podrán empezar a prepararse a partir de las 5 de la tarde y por la noche se dejarán bien apagadas. Terminamos nuestro informativo eh, recordándoos que ya está en marcha el Berry Rock de 2012. Los organizadores eh, quieren eh, tener en cuenta vuestra opinión. Eh, por eso han puesto en marcha una encuesta para elegir al eh, grupo invitado que tocará con los ganadores del concurso durante las fiestas de Berriozar Los grupos entre los que podréis elegir son los siguientes. Dickers, Los del Gas, Lendacaris Muertos, Bashira, Amparo Sánchez, The Cherry Boppers, Cesatec, Tech, y Sonic Toys. Todos estos eh, grupos eh, están eh, disponibles. Eh, podéis votar ya a través de la página web municipal berriozar.es o en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 Berriosar y gratia. E un punto sorti. ZANG Seguimos adelante en Berriozar y eh, Riatian, en el 100.8 de FM o en, si nos seguís por internet, en eguzkiplaza.net y como os hemos comentado antes, vamos a, a hablar de Lancho Teguin, de esos eh, programas de cualificación profesional eh, inicial y para ello tenemos con nosotros a Chiqui y a Víctor, a los que saludamos eh, ya. Chiqui, Víctor, Egunon, buenos días. Egunon. Eh, eh, ya estabais comentando cosas entre vosotros No sé si os estabais chivando de, de, de, de Cuestiones de, no, no, no es un examen, no, así? no os preocupéis Que no se nos olvide nada Bueno, es, como decía no, no, es, eh, no es un examen Simplemente queremos conocer un poquito más eh, Todo lo que Tiene que ver con Lancho Tegui, tomando como excusa Para ello, pues precisamente Esos PCPI, esos programas De cualificación profesional Inicial que eh, para inscribirse o la, el plazo para inscribirse ya ha comenzado, comenzó ayer y eh, permanecerá abierto hasta el próximo viernes. Eh, Contadnos un poquito, ¿qué son los PCPI? ¿Qué son esos, esos programas de los que estamos hablando y que mucha gente no conoce? Bueno, pues los PCPI, como bien dices, son programas de cualificación profesional inicial y, eh, bueno, son para jóvenes eh, de 16 a 21 años, Que un poco pues, se descuelgan del sistema educativo, uh -huh. que no obtienen no el grado en, en eso, y un poco pues, están orientados a recibir una formación en un oficio en concreto, y un poco con las, con las formaciones básicas, ¿no? de, uh -huh. tanto del oficio como de unos conocimientos de matemáticas, de, uh -huh. de lengua, pues. Un poquito lo básico. Es para esos chavales y chavalas que no se han sacado la ESO, ¿no? Eso es. Uh -huh. Pero que, bueno, que tienen, están en edades entre 16 y 21 años, ¿no? ¿No? Eso es. Eh, en concreto, en Berriozar, eh, vosotras sois la única asociación que oferta este tipo de programas. Eh, ¿Y qué, qué especialidades eh, ofrecéis, eh, Víctor? <risa> bueno, o oh, Chiqui, me, me da lo mismo bah, quien ya te conteste. Contesto. Pues en concreto son dos PCPIs: uno es de ayudante de mantenimiento básico de edificios, uh -huh. en el que bueno, pues, eh, trabajamos un poco la carpintería, eh, fontanería, la electricidad eh, y la soldadura. Bueno, y uh -huh. albañilería también tocamos. Eh, esas son un poco las especialidades y, como ya te he dicho, también pues, tenemos eh, algo de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio... Uh -huh. Pero, Nada, bueno, no. pues uh -huh. tiene mucha carga de, de taller, ¿no? Una uh -huh. es... enseñanza más práctica, aunque también Eso tenéis es. otro, pues, otro tipo de enseñanza más, más global, ¿no? También, bueno, pues hacemos conjuntamente eh, deporte, uh -huh. hacemos informática, también hacemos clases de cocina... Un poquito, pues, para, para que se aprenda un poco de todo. Uh -huh. Ahora mismo, ¿cuántos eh, alumnos, alumnas eh, tenéis más o menos, eh? No me hace falta una cifra exacta, pero más o menos para, para saber cuánta gente está inscrita actualmente. Bueno, pues, el número de plazas son 10, eh, en mantenimiento básico de edificios. Y ahora mismo, pues eso, tenemos todas las plazas ocupadas. Ya hemos acabado el curso, pero... Uh -huh. mm. Y eh, en jardinería, ¿no?, son 12 plazas. Uh -huh. Y bueno, pues al principio también se matriculó la gente, pero bueno, también en el absentismo escolar, pues en, en la ESO hace su mella y aquí también se deja anotar, claro. Sí. Mm. Lo notáis eh, con respecto al principio de curso y ahora, ¿no? <risa> sí, eso se nota, eso se nota. Mm. No. Eh, has comentado lo de jardinería y estábamos hablando de los eh, PCPI. Eh, bueno, de todas formas, antes de seguir adelante, toda la gente que quiera apuntarse, que ahora es precisamente cuando puede hacerlo, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir a Lancho Lanchotegui o cómo, cómo puede hacerlo? Pues sí, tiene que venir a Lancho Lanchotegui, que estamos arriba en el Pueblo Viejo, eh, y nada, eh, rellenar una instancia, una prescripción y adjuntar una fotocopia del DNI y otra de la Seguridad Social. Uh -huh. Bueno, bien sencillo. Bien también, sencillo. ¿eh? <ríe> Perfecto. Aparte de los PCPI, mmm, me imagino que también eh, ofertaréis otro tipo de estudios y, bueno, tendréis otra, pues, otro tipo de, de ciclos. ¿Me podéis contar un poquito en qué consiste? ¿Qué más oferta tenéis en, en Lanchotegui? pues, bueno, tenemos una PCA, que es, bueno, un programa de currículo adaptado, que es para jóvenes de 14-15 años, uh -huh. que, bueno, pues, entra dentro de la enseñanza arreglada, que es hasta los 16, y, bueno, pues, eh, la tenemos aquí, en la calle de Cuartea. Uh -huh. Y en ella se trabaja, sobre todo, pues, la carpintería, la cerámica y la huerta. Uh -huh. ¿no? Eso es para jóvenes, eh, más, más jovencitos, ¿no? Más Estos jóvenes. Son los que, los que sí. de, eh, todavía no... No, no, no tienen edad para haber terminado la ESO. ¿no? Hablamos eso de 14 es. años algo así, ¿no? 14-15 años. Uh -huh. 14-15 años. Uh -huh. Y eh, sí, me ibas a decir algo más. Me ibas a contar algún otro programa. Eso es. Y luego tenemos, bueno, eh, la Escuela de Ocio y Tiempo Libre, ¿eh? que se ha formado este año y que acabamos de terminar el curso de monitores y monitoras. Y, bueno, pues que ha, col ha colaborado también la Asociación Kiliqui de aquí de Berriozar. Uh -huh. Y ha salido un jumelaje muy bueno. De hecho, bueno, hace unos meses tuvimos a los de la asociación Kiliki aquí para hablar un poco de ese, bueno, de, de ese curso para formar a, a monitores y monitoras. Eh, no tuvimos opción de preguntarle después cómo había salido, pero ahora que os tenemos aquí, ¿qué tal, qué tal ambiente se ha creado? ¿Qué, habéis, ¿Habéis conseguido formar a monitores y monitoras? ¿Cómo ha ido? Pues eh, pues sí que pues a unas, creo que 20 personas, ¿no? Y bueno, de Berriozar sí que había unas cuantas, ¿no? Lo que ha propiciado que organicen ellas, ¿no? Un, un campamento, ¿no? Para las propias gentes de Berriozar, uh -huh. ¿no? Luego esto también habrá que unirlo con el... con el pliego de condiciones, ¿no? Que el ayuntamiento pues también está sensibilizado con el tema de la juventud, ¿no? Y acaba de sacar ahora también un pliego de condiciones, ¿no? Pues para para trabajar ¿no? pues con la juventud, con las bajeras uh -huh. con los campamentos y con todas las actividades juveniles que se hacen, ¿no? Y seguir un punto de información en el... En el esto, vamos, en el garito que tienen ahí. <risa> la plaza. En el centro cívico. ¿Sabes? En el centro cívico. <risa> bueno, además, eh, otra de las cosas que destacaban eh, los miembros de Equiliki era el, eh, el ambiente que se creaba, porque... Hay veces, bueno, no solo en lo, del, en lo de monitores de tiempo libre, no sé, en, en otras enseñanzas, en otros ciclos, en otros programas que, que ofertáis... Eh, muchas veces pues, se piensa que estamos hablando de alumnos problemáticos o de eh, gente que, bueno, que ha salido rebotada de, entre comillas, de la enseñanza reglada convencional. Pero, bueno, no sé si habrá casos de esos o, o si, por lo, o al contrario, el, el ambiente de trabajo es bueno. Hombre, el Anchotequi es una asociación que nació de las propias gentes de Berriozar en el 83, y... Uh -huh. Entonces supongo que, que varias gentes que estén escuchando esto, pues ellas mismas habrán pasado por el Lanchotegui, ¿no? Mm. Y como también trabajamos allá en el Pueblo Viejo y por ahí pasa mucha gente y gente que tiene huertas o alumnos que han venido, ¿no? Ah, pues mm -hmm. mi tío empezó en el Lanchotegui. <risa> No, pues siempre oímos cosas de estas, ¿no? Mucha gente, pues eso, ha pasado por el Lanchotegui y mucha gente de Berriozar ha colaborado con el Lanchotegui, ¿no? Uh -huh. Eso es así. Por lo tanto, digamos que en el pueblo es una asociación que, bueno, es conocida y, y se reconoce su labor, ¿o todavía no? Nosotras sí que creemos, ¿no?, que el pueblo de Berriozar y la gente de Berriozar reconocen la labor del Lanchotegui, Y, y bueno, eso se nota también en lo que nos facilita el ayuntamiento, pues muchas cosas, ¿no? Y, y los comentarios de la gente, ¿no? Pues cuando pasa, ¿no? Y nos ve trabajar y ve a la chavalería y se echa uh -huh. unas risas y, y comentan cosas, vamos. O sea, bueno, eh, eh, eh, los chavales también están completamente integrados en la vida del pueblo. Hay, bueno, al final es una escuela, ¿no? Entonces hay chavales de barrio y hay chavales, ¿no?, eh, que fuera. vienen de pues de, de otros barrios mm -hmm. de Pamplona, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues bueno, hay de todo. Eso es lo, que, lo bueno que tiene de el jumelaje, ¿no? Y en esto Berriozar ¿no? se lleva medalla, vamos. Sí, la verdad que sí. Pues buena muestra de ello fue la inauguración que protagonizasteis el pasado jueves, el jueves día 14 creo que era. Eh, Contadnos un poquito qué es lo que inaugurasteis y en qué consistió aquello. Pues inauguramos lo que llamamos en el lancho, pues el proyecto Bancales, ¿no? que para, para hacer un poquito de historia, pues es un. son tres bancales, ¿no? tres terrenitos pues de unos 80 metros más o menos cada uno, uh -huh. que existen ahí arriba donde el pueblo viejo. Y que en tiempos también, ¿no? Pues se han ido... Pues fue huertas, luego se hizo un gallinero, luego otra vez fue huerta. Mm -hmm. O sea, el Anchotegui, y esto recordarán a las personas que han pasado por ahí, pues sí que ha hecho muchas cosas ahí en esos bancales, ¿no? El caso es que llevaban años ahí parados, sin hacer nada y criando matas, mm -hmm. y este año, pues al principio de curso, mejor dicho pues tuvimos una reunión con el concejal del Ayuntamiento de Urbanismo, con Raúl, entonces pues, le propusimos pues trabajar en los bancales, uh -huh. ¿no? Eh, pues nosotras tampoco podemos hacer producción, ¿no? Pero bueno, sí que queríamos que el trabajo que de, habitualmente hacemos dentro del PCPI, pues sacarlo afuera y a la vez de que todo el mundo pues, lo ve y lo pueda disfrutar, ¿no? porque eso se queda abierto a todo el mundo, pues también reconocer de alguna manera ¿no? el buen hacer del Ayuntamiento de Berriozar, de las gentes de Berriozar, ¿no? pues que siempre han echado una mano al la Anchotegui. ¿no? Mm, siempre, siempre han estado ahí mm. para, para echar una mano y, bueno, realmente eso es un ejemplo también de... <tose> del trabajo que realiza eh, Lancho Tegui y antes eh, fuera de micrófonos nos comentabais que también es una forma de devolverle a Berriozar ese bueno, eh, eso que ha dado de antes, ¿no? Ese de devolverle algo al pueblo, ¿no? Sí, con este proyecto de los bancales, ¿no? Pues hemos hecho una una huertita pequeña que va a ser en que es en ecológico y que la llevan pues la chavalería de la PCA, los de 14, uh -huh. 15 años. Y luego con los dos PCPIs, el de mantenimiento básico de edificios y el de jardinería, pues hemos acondicionado otro bancal para hacerlo un mirador. Es un mirador que, da, que es totalmente del sol, ¿no? Al sur. Uh -huh. Y pues hemos hecho un caminito, un, un canal para las pluviales, hemos hecho una barandilla de hierro... Eh, las gentes de la PCA han rehabilitado dos bancos del ayuntamiento también y han puesto un, una mesa con bancos para que se pueda merendar allá tranquilamente. Y las gentes de jardinería pues, han acondicionado todo el sitio y lo han puesto bonito con, pues, con esas flores y con esas plantitas. Y con esto pues eso, queríamos que devolverle de alguna manera al pueblo y a las gentes de Berriozar, ¿no? que han confiado en el Lanchotegui y nos han echado una mano siempre pues devolverle pues eso, el trabajo que hacemos durante el año, que otros años se quedaba pues dentro del Lanchotegui, pues este año sí que hemos querido y nos han facilitado pues el sacarlo fuera, de alguna manera pues hacer un jumelaje ¿no? donde todo el mundo está contento y, y en la inauguración pues ya se vio. ¿no? De alguna manera pues asisten gentes del pueblo viejo, pues nos reconocen el trabajo y los chavales y chavalas pues se ven... ¿no? Se ven que va gente a la inauguración mm. y que todo el mundo está contento <risa> y que tenemos un almuerzo que te cagas. Sí, di di digamos que es beneficioso para, para todos, ¿no? tanto para el pueblo como para los propios chavales que ven que mm. su trabajo, bueno que da, que da sus frutos, no es algo que está ahí, que, que se puede tocar, que se puede ver está a la vista y al alcance de todos, bueno pues realmente eh, esto es eh, un poquito lo que queríamos contar pero no quería despedirme de vosotros sin antes recordar de nuevo lo que tiene que hacer la gente eh, si quiere apuntarse ahora mismo a esos eh, PCPI que, que, cuyo plazo de matriculación está abierto hasta el próximo viernes, que es eh, pasarse por eh, Lancho Tegui. Eh, ¿tenéis algún horario en concreto por el que haya que pasarse? Okay. Hey. Bueno, pues eh, estamos allí desde las 9 hasta las 3 de la tarde uh -huh. o en sea, cualquier momento pueden, pueden pasar De 9 a 3 de la tarde, por lo tanto en el, el local de Lancho Tegui, allí podréis eh, formalizar esa matrícula para los PCPI y yo creo que os, pues, os tenéis que dar prisa ya porque ya solo quedan 3 eh, días, 4 contando con hoy eh, Chiqui, Víctor de la asociación Lancho Tegui, Millesquer, a los dos muchísimas gracias, eh, mucha suerte con eh, todos los proyectos que estáis eh, llevando a cabo y hasta la próxima. Venga, Venga. Es Qué ricas cosas. Aguard. If I'm a bad person, you don't like me. Well I guess I'll make my I mean cycle, I can't excite you anymore despedirnos de Chiqui y Víctor de la asociación Lanchotegui ya no nos queda más que despedirnos de vosotros también, dándoos las gracias por haber estado una vez más eh, con nosotros en la sintonía de Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM o en Mañana volvemos a las 8 y media con el boletín informativo en Euskera y a partir de las 9 con el magazine Berrión Por durarte, ve, tico, a, chincho, a, quizán, eh, ayo.